Bueno, la semana pasada el Banco Central del Uruguay publicó el, el resultado, los resultados eh, estadísticos del Producto Interno Bruto del primer trimestre 2020 para Uruguay. O sea, estamos hablando de enero, febrero, marzo. Primer trimestre que implica ya los últimos 15 días aproximadamente desde la del mes de marzo. Primeros 15 días del shock de la pandemia del coronavirus. Así que bueno... Eh sabíamos que los números iban a ser eh, negativos, ya dijimos en alguna en alguna instancia anterior que en realidad los números que vamos a ver en los próximos meses del punto de vista de la economía uruguaya no van a ser buenos. La pregunta es qué tan malos van a ser las perspectivas hacia adelante en base a eso bueno el primer trimestre. Eh, señala que el Producto Interno Bruto, o sea, el, la totalidad de bienes y servicios finales producidos en Uruguay en el primer trimestre del 2020, enero, febrero, marzo, fue de menos 1.4% en comparación al mismo trimestre del año pasado. Y si lo comparamos con el último trimestre del 19 en términos desestacionalizados, eliminándole los datos que distorsionarían por la estacionalidad, es el 1.6%. Esto quiere decir que eh, si bien todavía técnicamente no podemos hablar de recesión, porque se denomina la recesión cuando durante dos trimestres consecutivos el producto interno bruto o no crece o cae, y recordemos que el último del 19 fue positivo, levemente pero positivo, sí ya podemos anticipar que para mitad de año cuando se conozcan los datos del segundo trimestre en el que estamos en este momento cursando Van a ser también negativos, muy probablemente, casi que con seguridad, y ahí sí Uruguay va a entrar en un periodo de recesión como no lo había hecho desde el año 2002. O sea, estamos remontándonos a la mega crisis del año 2002 para tener un antecedente similar a esto. Cuando uno empieza a analizar eh, el, lo que hay detrás de los distintos eh, rubros, desde el punto de vista de la producción europea, salvo comunicaciones, está en casi todos los rubros en eh, negativo. O sea, casi todos los rubros eh, cayeron en el primer trimestre de este año con respecto al 19. Por ejemplo, sectores que con la pandemia no tendrían mayor eh, asunto, como por ejemplo lo que tiene que ver con eh, la producción agropecuaria, más que nada es agro. Soja, eh, la caída, este, por, por los rendimientos la caída fue bastante pronunciada, Quizás sí, en el tema pecuario, la, la carne, la producción de carne, eh, fue una menor faena que el año pasado. El sector primario cayó 7,5%, es una cifra muy importante, mientras que otros sectores que nos interesan a nosotros, como por ejemplo la construcción, cayó un 5,3%, y reitero que todos estos números eh, abarcan solamente eh, en el margen del problema de la pandemia de fines de marzo. Acá estamos hablando de enero y febrero, donde no había pandemia todavía, y los primeros días de marzo, recordemos que el 13 de marzo, casi a mitad de marzo, es cuando arranca eh, el problema más de fondo. Converso, restaurantes y hoteles, algo que también nos este, nos afecta a nosotros, cayó un 2,9%, este sí cayó fundamentalmente por el parate que hubo en la en el último tramo del mes de marzo, pero también si uno mira un poquito más a fondo cierran un poco más los números cuando uno habla con comerciantes y con gente de hoteles o restaurantes aquí en Maldonado, le dicen que la temporada en realidad no no era la que nos manifestaban las cifras oficiales. Bueno, en realidad sí eran. El problema es que el número de turistas que eh, que se incrementó con respecto al año pasado de todo el punto de vista de turismo interno y externo al mismo tiempo iba acompañado de un menor gasto por parte de los turistas, y eso es lo que implicó esta caída de casi 1,5 o 2% de restaurantes y hoteles y comercios. Bueno, transporte y almacenamiento también cayó, comunicaciones es el único rubro que ha estado subiendo, pero ese es totalmente marginal, la caída final ha sido del 1.4%, como les decía al principio, y desde el punto de vista de la demanda tampoco este puede llamar mucho la atención, Eh, eh, no hubo gran cambio, por ejemplo, en el gasto público, eh, hay un aumento del consumo, más que nada en los primeros dos meses, el consumo privado, y lo que se destaca es la caída de las exportaciones, 5,8%, esto ya venía sucediendo, lo veíamos a partir del mes de febrero, acá sí afectado por la pandemia más que nada en China, hay una caída en el gasto de los turistas extranjeros en nuestro país, el gasto, no el número, ¿verdad?, que ese, número, ese, ese dato ya es más discutible, y ha habido un aumento importante de las importaciones, casi el 9,2% en los meses de enero y febrero, y acá el dato lo voy a subrayar, porque se debe a lo barato que estaban los vecinos, Argentina y Brasil, y lo caro que resultaba nuestro país para los visitantes. Eso cierra un poco en por qué el gasto de los turistas extranjeros se redujo y aumentó tanto el turismo nuestro hacia los países vecinos, básicamente turismo de compra, Buenos Aires, Argentina y Brasil, ¿verdad? El problema es que si bien estos números se van a contener en este trimestre, por obvios motivos, ya lo hablamos en alguna oportunidad anterior, las fronteras están cerradas, refleja un problema estructural muy grave a futuro, o sea... Uruguay se ha encarecido con Argentina y con Brasil, los dos se han abaratado, mientras estén las fronteras tapadas o taponeadas, por llamarlo de alguna manera, no hay problema, pero el día que esto se supere, eh, vamos a tener serios problemas de competitividad y si esto se mantiene de la misma manera, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, Uruguay no puede ser una isla de, de cara en el medio de un mal barato verdad de la región. Esos son los números que tenemos, Jorge, eh, no fueron muy buenos, obviamente, fueron un poco peor, de por lo menos lo que yo pensaba, y el plato más crudo, más difícil, va a venir en agosto, cuando conozcamos las cifras de este segundo trimestre, donde ahí sí, repito, prácticamente vamos a definir que estamos en una recesión económica. Esperemos que sea lo más leve posible. Mauro, algunas reflexiones y alguna pregunta también. Primero, estamos hablando de enero, febrero y marzo, Uh, a, a, hasta hasta que este llegó la pandemia el 13 de marzo la la percepción en términos generales que teníamos era otra, no era tan dramática, digamos, ¿verdad? Sí. Cuesta creer, cuesta creer que solamente en 16 o 17 días de marzo, en la segunda quincena de marzo, las cosas eh, hayan variado tanto como para influir en lo que pasaba en enero y febrero. En en conclusión, creo que no nos estábamos haciendo o estábamos queriendo ver una película que no era real, que las cosas en enero, febrero y marzo no llevaban a que los números de la economía uruguaya fuesen tan buenos como lo que imaginábamos. ¿Es esa tu conclusión? Totalmente de acuerdo, Jorge. La pandemia obviamente afectó, pero los números de enero y febrero y la primera mitad de marzo no eran tan buenos como se manifestaban este oficialmente. Esa es la verdad y la prueba está. Sin lugar a dudas que los 15 días de marzo afectaron y hay varios rubros que fueron claramente afectados, pero si no hubiésemos tenido la pandemia... Creo que el resultado hubiera sido también negativo, obviamente no en 1.4, quizá algo así como un punto negativo o 0.8, 0.9, que era lo que se estimaba al principio. Dijiste que había aumentado la, el, el, el nivel de importación a, a ¿Sí? alrededor de 7%, 7% ¿sí? eso sí, que, que, 9,2. 9,2. ¿Qué está incluido ahí? ¿Solamente lo que gastaron los turistas o... Eh, eh, uruguayos cuando salieron del país, o también todo lo que eh, Uruguay in, importó para su consumo interno? para Sí, eh, se incluyen las dos cosas y se incluye también la importación de otro tipo de producto, como pueden ser maquinarias, por ejemplo, para la inversión. Uh -huh. Si bien no está desagregado, uno puede hacer algunos cálculos eh, cruzados, por ejemplo... Eh, está bien, hubo un aumento de la de adquisición de maquinaria, uno lo ve cuando ve el rubro de formación bruta de capital, que es un poco aburrido este, leerlo, pero y ahí uno podría decir parte de las importaciones fueron para ahí. Pero claramente cuando uno ve el gasto de turismo, este lo que gastan los uruguayos en el extranjero, yo te diría que explica el grueso de ese 9,2%. Algo también hay de combustible, pero yo te diría que más de la mitad, por lejos, bastante más de la mitad, está vinculado con el gasto de consumo privado en el resto del mundo, o sea, nuestras importaciones de, de de los países vecinos, o sea, nuestro turismo de compra corta, digamos, como le llamamos habitualmente. Por último, hablabas de lo que pueda suceder el día que se abran las fronteras y lo caro que le pueda resultar a uruguayos y brasileños eh, comprar en Uruguay. Eh, es difícil pensar que llegado ese momento aquí en Uruguay se bajen los precios en pesos, Lo que sí puede hacer Uruguay es acompasar un poco el, el, el nivel de cotización de, de básicamente del dólar en Brasil y en Argentina y poderlo subir un poquito más para que a ellos les rinda más el dólar cuando llega a Uruguay. Exactamente, esa, esa es la receta la que le queda a Uruguay, ir manejando paulatinamente, este, dirigiendo el valor del dólar, para evitar que el mal no sea mayor. Esta película ya la vimos en el pasado y es preocupante. Recordemos que en el año 90, la gran crisis del año 2002 arranca en el 98, cuando Brasil mega devaluó y eh, nosotros veíamos todos los turistas argentinos pasar y seguir de largo hacia allá, ¿verdad?, hacia Brasil. Bueno, ahora, a colmo de mal, tenemos los dos países abaratados, o sea... A los dos les resulta muy caro y Argentina todavía con dificultades para adquirir moneda extranjera. Lo peor que podemos hacer es quedarnos quieto y esperar a la fidelidad, como siempre se le habla desde de los turistas, que si bien es cierta no va a compensar, ni ya lo estamos viendo este con estos datos, automáticamente los estamos viendo, eh, y acompasar un poco el valor de la moneda local, el dólar en, en términos de moneda local, porque de lo contrario... Eh, vamos a sufrirlo mucho más de lo que podríamos. Eso es lo que se puede hacer. Y lo mejor es hacerlo paulatinamente. Nada de devaluaciones bruscas como la que vimos a fines de marzo. Eso es innecesario. Devaluar violentamente eh, en 4 o 5 pesos que subió el dólar en 30 días, o menos todavía, y luego estancarlo. Lo ideal es llevarlo de a poquito para que resulte lo menos traumático posible. Pero contrario, sí, efectivamente lo vamos a sentir este les va a resultar sumamente caro a los extranjeros venir a, a nuestro país. Ah, eh, equilibrar el costo del dólar con lo que está en Argentina. Hoy va a resultar, si se quiere, imposible, pero sí. a un aumento moderado del precio del dólar acá, incorporándole todo lo que tiene que ver con los descuentos que se hacen con compras en tarjeta y tax free y demás, de alguna forma este podríamos arrimarnos a una realidad más flexible en lo que tiene que ver con Brasil y Argentina, ¿verdad? Esa es la línea, o sea, sabemos muy bien que felizmente no estamos en una situación financiera tan dramática como la que tiene Argentina y también Brasil, que está bastante mal. Eh, por consiguiente, aunque parezca raro, el estar mal hace que el dólar se dispare en los distintos países. Como nosotros no estamos tan mal financieramente, el Uruguay está mucho mejor que en estos dos países donde están discutiendo cosas que acá no se discuten, como por ejemplo si se paga o no la deuda, Seguro. ese tipo de discusión, Bien. eso genera este fuga de, de dólares y aumenta automáticamente el valor. No estamos en esa situación y por, por consiguiente nuestro valor del dólar no se va a duplicar de un día para el otro ni mucho menos. Pero no tenemos que ser este ingenuos y pensar que eh, este, no tenemos que hacer nada y de esa manera va a seguir llegando la misma cantidad de gente y gastando lo mismo. Hay que arrimar un poco Y de esa manera paliar, no 100%, pero paliar un poco las diferencias que tenemos de precios con los países vecinos. Mauro Mendiguro, gracias por tu aporte. Interesante, como siempre. Muy buena semana para todos, Jorge. Lo mismo, gracias. Chau. Chau. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.